¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de Personas y Empresas, aquí en la radio los lunes eh, y cada segundo, cada minuto informados y comunicados todos sobre las personas y las empresas en www.fororecursoshumanos.com. Hoy afrontamos con Catenon, eh, ya saben ustedes, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales eh, basada en tecnologías del dato, soluciones digitales del talento y con un alto componente de innovación, Afrontamos una interesante tertulia sobre talento y recursos humanos en el sector pharma, que se revaloriza, por cierto, su posicionamiento en los últimos meses, su gestión de las personas y los recursos humanos. Una internacionalización que está presente con el COVID-19, movimiento de personas, rotación, formación en el sector y cada vez más profesionalización social. ...en el mundo de los recursos humanos en este sector... ...con una eh, larga historia de tradición... ...en materia de personas en el sector farma... ...con cierto protagonismo... ...pues a raíz de lo que todos ustedes saben... ...y que estamos viviendo todavía en esta pospandemia... ...hoy con magníficos profesionales en Tertulia... ...que les presento enseguida... ...en una semana por cierto intensa... ...de Foro Recursos Humanos... Eh, ...estamos el martes... ...con eh, Meta4... ...y estamos analizando con destacadas organizaciones... ¿Cómo estamos volviendo a la oficina? así que es un tema típico y tópico, ¿no? Pero ¿cómo estamos volviendo y estamos si estamos preparados en las organizaciones? De eso vamos a hablar esta semana. Y el jueves estamos también eh, en Internet, eh, a través del foro en directo desde Uber, analizando bueno cómo se trabaja en lo híbrido, cómo se trabaja presencialmente y cuando juntamos las dos, bueno qué resultado tenemos o, o cómo vamos aprendiendo en el mundo de las personas, hacerlo más eficaz. Eh, este trabajo en híbrido y en eh, presencial con, eh, con muchos invitados. Apasionante el mundo que estamos viviendo de las personas y de la salud. El viernes tenemos salud a las 10, el programa nuestro de salud, que cada vez está más relacionado con el mundo de las personas. Vivimos con personas y directivos el viernes en el hospital universitario de Torrejón, un gran espacio que tienen a su disposición en los podcast de Capital Radio 12 y 8, 11 y 8 minutos, abrimos la gran tertulia Farma con Catenón enseguida Pues a las 12 y 9, las 11 y 9 en el foro de Recursos Humanos eh, gracias a todos por estar con nosotros después de 19 años y sobre todo, yo lo digo siempre estos 19 años, gracias si te incorporas a esta sintonía del mundo de las personas, del, eh, del mundo de las empresas contado de, de otra forma. Hay muchas otras, eh, pero eh, aquí contamos de otra forma todo el mundo de los recursos eh, de los recursos humanos. Y hoy, como digo, vamos a hablar con, eh, con Catenon. Eh, saben ustedes que es una de las grandes empresas, bueno, la única que cotiza en, eh, en bolsa, en recursos humanos, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basada en tecnologías, del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente de innovación y eh, nos acompañan María Cereso, Life Science Executive Manager en Cáteno, junto a Leticia Mesonero, del mismo equipo en Cáteno, a, cual, a las cuales saludo eh, y les doy los, los buenos días. María, Leticia, muy buenos días a las dos. Hola, buenos Muy días, buenos ¿qué días? tal? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo veis el sector? Eh, os tenéis que pegar al, al, al, al micrófono, pero ¿cómo estáis notando las la evolución en este sector pharma, hablando de recursos humanos, de, de selección? ¿Con qué claves fundamentales, en vuestra opinión? Bueno, yo creo que que, que es un sector si sí, es un sector que, que bueno pues pues sí que se ha visto afectado en algunas en algunas posiciones ¿no? en, en esta crisis que hemos vivido todos pero en general pues eh, pues evidentemente ha sido un sector al alza no y yo creo que además se ha puesto en boca de todo el mundo no eh, todo el mundo hemos aprendido nuevos nombres de farmacéuticas hemos estado eh, oyendo hablar de vacunas de procesos de dosis de ensayos clínicos de de un montón de conceptos, ¿no? Que igual mmm, pues no los teníamos tan tan trabajados en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, pues oye, yo creo que gracias a Dios no ha sido uno de los sectores más más afectados eh, por esta crisis y nosotras desde Catennon sí sí hemos visto una evolución bastante positiva, ¿no? Uh -huh. Leticia. Efectivamente, en este tiempo también es cierto que ha habido una, una serie de adaptaciones ¿no? que hemos tenido que hacer todos, adaptarnos a, a, a los cambios en todas las situaciones, en todo tipo de compañía, de modelo de negocio y también bueno pues reactivar un poquito esas posiciones o ese tipo de, de líneas que estaban a lo mejor un poco más estancadas en esto sobre todo primeros seis meses de, de año pero también adaptándonos mucho a las, a, a las nuevas posiciones no posiciones que, que nunca se habían implementado y que se están trabajando ahora mismo sobre todo en la parte de la digitalización y volver a, a, a trabajar lo que ya llevábamos años haciendo ya uh -huh. o sea que esa es la línea por dónde se es está evolucionando el sector en vuestra opinión hablando de, de personas de empresas habéis mencionado la tecnología cuál es vuestra reflexión sobre esto que estáis permanentemente desde el departamento o sal en, en contacto directo con, con profesionales bueno yo creo que, que leticia ha dado un poco un poco en la clave ¿no? Eh, igual que el resto de, de sectores pues el sector eh, farmacéutico también ha tenido que, que digitalizarse ¿no? y, y, eh, y pensar pensarem en, en, en cómo poder eh, llegar tanto a los médicos como al resto de la sociedad eh, pues pues cómo hacer llegar sus productos dentro de que es un sector muy regulado, ¿no? Y ahí llega la clave que tienen estas empresas, ¿no? Encontrar un poco la manera de acercarse al consumidor, al médico y a las autoridades eh de una manera digital siendo unos productos eh, regulados ¿no? y a partir de ahí pues surgen nuevas nuevas posiciones y, y supongo que, que las personas que nos acompañan ¿no? y que, que forman parte de estas de estas compañías pues eh, probablemente nos puedan explicar mejor no esta idea no pero uh -huh. nosotros sí notamos esa esa intención por parte de las de las empresas del sector eh, bueno pues de, de, de querer acercarse eh, a a los pacientes, principalmente, que suele ser el, el, el leitmotiv principal ¿no, de uh -huh. estas compañías, y a toda la comunidad eh, pues médica y farmacéutica. ¿no? Uh -huh. Por cierto, luego se lo pregunto a vuestro presidente, eh, cuando charle con él, pero estáis, eh, respecto a lo que hablamos en julio, estáis mejorando un 14%, ¿eh? vuestro EBITDA del semestre respecto a, a, a su avance de resultados presentado en, en julio vais eh, vais estupendamente en cáten no la verdad es que estamos Nos estamos quedamos. contentos eh, es si una, os veis y eh, os notaye ¿Sí? gracias estamos contentos estamos teniendo unos, unos buenos resultados y eh, trabajando muy duro y, y sobre todo pues con un, con un equipo fantástico muy volcados en, en nuestros candidatos y en nuestros clientes y, y a partir de ahí pues intentando hacerlo hacerlo bien pero vamos que sí estamos muy contentos la verdad Muy bien, pues si os parece, y os podéis incorporar a, a la tertulia cuando cuando queráis, voy a presentar a, a nuestros invitados, hasta el 27 nos da tiempo a presentarles, eh, y luego tenemos como media hora de tertulia, eh, con muchos temas que tenemos que tenemos preparado Juan Pedro Vegas eh, Rodríguez eh, es Human Resource Business Partner de eh, Daichi eh, Sankio España, ¿eh?, Eh, querido Juan Pedro, ¿cómo estás? Muy muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Estábamos calculando y hace como, bueno, 15 16, 15, 16 años, 16 la última vez que te entrevisté no con los amigos de Onda Acero. Co ¿Eh? bueno, coincidimos <risa> coincidimos en, en el CEO en una en una presentación del programa de Becarios por mi parte, cuando yo estaba en Onda Acero en Recursos es. Humanos, hace 15, 16 años. Bueno, estamos eh, hablando de, de una compañía eh, muy interesante, compañía farmacéutica, global, con orígenes corporativos en Japón. Uh -huh. eh, suministáis medicamentos y servicios innovadores a más de 20 países de todo el mundo. Contáis con más de 100 años de de, ...de experiencia científica... ...con un rico legado, diría yo, de innovación... ...y una sólida gama de, de nuevos eh, y prometedores medicamentos... ...en un momento mm -hmm. eh, que, bueno, que los recursos humanos y farma... ...están ahí en primer plano, ¿no, Juan Pedro? Sin duda, yo creo que estamos en un momento dulce de compañía... Eh, ...durante el confinamiento que tuvimos... ...ya tuvimos muchos procesos de selección... ...que tuvimos que desarrollar de forma creativa, de forma virtual... Y creciendo como compañía para, bueno, pues para aportar salud en este caso y calidad de vida a los, a los pacientes, ¿no? Tanto en el área cardiovascular y especialidades como en oncología. Sí. Uh -huh. uh -huh. Pues eh, gracias por estar con nosotros, eh, hoy con mucha experiencia en esta mesa de debate, Francisco González, el director de Recursos Humanos, Paco González, ¿no?, director de Recursos Humanos en, en Curia, también en, eh, con muchísima experiencia, fabricación de productos farmacéuticos, más de 25 años de experiencia, y, y ¿qué nos puedes destacar, Francisco, Paco, de, de, de cómo estáis trabajando el mundo de los recursos humanos en tu compañía? ¿Qué tal? Pues eh, muy buenos días, eh, Fran. Ciertamente ha sido unos años muy complicados, ¿no? Este año y medio que hemos vivido muy delicado, la compañía por la que yo represento, pues, eh, está se muy bien, está pues muy bien posicionada. Nuestro trabajo fundamentalmente está enfocado en lo que es CDMO, es decir, contract manufacturing y mucha fabricación de principios activos, que han sido muy demandados en estos momentos de de dificultad con motivo del COVID. Recursos humanos pues eh, ha sido pues uno de los departamentos más impactados durante la durante el COVID, ¿no? Uh -huh. Ya no solamente por por el mero hecho de continuar con la actividad eh, normal de la empresa, sino de por pues, la puesta en marcha de todo tipo de medidas de precaución y prevención para nuestros trabajadores, que ha sido también clave, ¿no? Sobre todo en las empresas que yo represento que tenemos más un componente manufactura, un componente productivo, de manera que eso ha sido muy complicado combinar eh, la necesidad de que todo el mundo pudiera seguir operando es decir, porque no, de, no han dejado de ser nuestros trabajadores, trabajadores esenciales y combinar al mismo tiempo pues esta, esto de la digitalización, teletrabajo va ha sido un periodo muy complejo muy delicado. Uh -huh. Muchas gracias también Paco por estar con nosotros bueno, y bueno y a Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos España y Portugal de Sandoz, lo escuchan de vez en cuando más aquí por lo eh, porque llevamos muchos años y somos los amigos hace muchos años también, querido. Fran, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Estoy en la gloria como siempre que <risa> tengo aquí. Sandoz líder mundial en medicamentos genéricos y biosimilares eh, con un gran objetivo, descubrir nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de las personas Grupo Novartis, con gran experiencia ¿no, Fran? Eh, desde que nos conocemos en este COVID eh, ha sido un antes y un después, ¿no? Ha sido, ha sido un periodo de reflexión un periodo de reflexión además extremadamente útil porque muchas veces en el día a día tanto empleados como, como empresas no tenemos ese momento de pararnos y saber qué es lo que queremos Y, y este tema del COVID nos ha supuesto, por un lado, una reafirmación, que es que no hay crisis para el talento. Es decir, el, el, el talento siempre está demandado y siempre eh, hay que cuidar de él. Y la otra reflexión es que hemos tenido empresa y empleados, me incluyo yo también, un periodo para reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer. ¿Y qué necesitamos hacer? Y, y han cambiado muchas cosas. Han cambiado la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, los procesos de la compañía, nos hemos optimizado. Luego ya entraremos en el sector pharma en particular, pero, pero ha habido muchísimos cambios y yo creo que gracias a... Entonces, bienvenido el COVID con lo que ha supuesto de desgracia para mucha gente. Pues tres grandes, del mundo de, de los recursos humanos, con día a día, con experiencia, con... Eh, bueno, al final, eh, recursos humanos, como bien ha dicho Paco hace hace un momento, han tenido que estar ahí, al pie del, del cañón, también en sectores de muchísimo trabajo, de muchísima intensidad, de muchísima urgencia, de muchísima improvisación eh, también. Eh, de la improvisación se ha aprendido mucho, eh, aunque las, las personas pensamos que la improvisación es mala. Pero yo ya sabéis que tenía, lo he dicho alguna vez, eh, un gran profesor de comunicación que decía, la mejor improvisación la que está escrita. Sí, pero cuando sobre lo escrito hay que improvisar sobre la marcha, ahí donde se ve realmente la, la, la experiencia. En, en primer lugar, os pregunto, eh, lo bueno y lo menos bueno, ¿no? En, en el contexto general, con la crisis del COVID, ¿qué ha supuesto para la industria farmacéutica? Lo bueno, lo no tan bueno en, en materia de, de personas, sobre todo. Vamos a centrarnos en materia de personas y de, y de talento según vuestra experiencia en vuestras compañías. Y a partir de aquí ya no hay turno, ¿eh? Ya quien quiera quien quiera intervenir, tampoco quiero mirar a nadie, porque si no, <risa> bueno, pues tengo enfrente a Juan Pedro. <risa> bueno, yo, permíteme, lo menos sí. bueno, pues la situación que hemos vivido, también de estar, bueno, confinados en casa, tratando de adaptarnos a una situación muy compleja, en las situaciones tan difíciles que han vivido, cada, cada persona que, que, que hay fuera en la calle, en nuestras empresas, que hemos tenido que estar muy cercanos a ellos a pesar de la distancia, de la adaptación, yo creo, las nuevas tecnologías que hemos, que hemos tenido que, que adaptarnos, que ya veníamos trabajando en ello, pero uh -huh. hemos tenido que volver a adaptarnos. Y, y sobre todo lo que lo que decían también mis compañeros de, de que el talento ha, ha seguido estando ahí el talento ha estado encerrado en casa pero había formas de comunicarse con ese talento de poder trabajar tanto el talento interno como bueno pues un proceso de selección que hemos tenido con diferentes compañías pues tratar de atraer ¿no? el talento el talento externo. Uh -huh. Paco. Sí, eh, un poco en línea con lo que dice mi compañero, lo dice Juan Pedro, eh, ha sido pues eso esa necesidad de adaptarse a, a casi algo totalmente nuevo y yo creo que lo que yo destacaría en positivo es que no hemos parado, es decir, a diferencia de otros sectores que han tenido que pegar un parón radical en su actividad y... ...versa afectado por expedientes de regulación de empleo, etcétera... ...nosotros desde el momento uno eh, hemos tenido que seguir trabajando de forma activa además... ...o sea, nada de, eh, de forma parcial, sino eh, hemos tenido que poner toda la carne del asador, ¿no?... Y yo creo que, pues en línea con lo que decía Francisco de mi compañero, reflexiones, no yo creo que deberíamos también todos sacar una reflexión muy positiva de esos aspectos estratégicos esos aspectos de dependencia a otros países, ¿no? que nos hemos visto con la pandemia claramente fuera de juego, especialmente en Europa. Frank. Uf, menudo, menudo debate ese habré. Terrible. Eh, sí, no coincido, coincido, ha sido ha sido un momento de buscar eficiencias y ha sido un momento también de revelación para muchos para muchas empresas y para muchos empleados. Eh, nuevamente intentamos desde recursos humanos eh, cuidar y curar, como hacemos en el sector farma a nuestros uh -huh. empleados. Pero es verdad que tenemos que el sector Farma es un sector muy específico, tiene especificidades que otros sectores no tiene. Uno de ellos, lo han comentado mis compañeros, es la, pues la reputación que tenemos fuera sí. del sector, que no va a ser una reputación eh, buena. Entonces, eh, el hecho del, del COVID pues ha servido para mejorar sustancialmente, creo, esa reputación. Hemos sabido estar ahí, eh, como decía mi compañero Paco, sin parar, es decir, sin, sin interrumpir en ningún momento ni la distribución ni el cuidado de los pacientes, que eso es fundamental. Eh, pero es que además hemos sabido demostrar a los empleados ese cuidado que lo mismo que tenemos con los pacientes lo hemos tenido para los empleados. Entonces, a, aquellas compañías en las que ya estaban en esa cultura de cuidado del, del empleado pues se ha visto todavía más reflejado ese cuidado en, en la organización, con lo cual, eh, por eso digo que no ha sido mala noticia dentro de la compañía en cuanto a, a cultura, clima y creo que dentro del sector tampoco, sabiendo que ha impactado a mucha gente de forma muy desgraciada. Queridos amigos eh, de profesionales de recursos humanos del sector farma, hemos aprendido mucho sobre el, iba a decir, el trato con el talento, el desarrollo del talento en el ...en el sector, cómo ha evolucionado... ...la rotación, desarrollo... ...en el ámbito internacional... ...yo creo que aquí tenemos mucho tema... ¿eh? Sí. ...quien queráis... ¿eh? <risa> ...bueno, no, no sé si si hemos evolucionado... ...durante oh, los años que he llevado en Daichi o ...ya sea, son seis años y medio... En, ...en esta compañía... ...se trabaja mucho el, el talento interno... Eh, ...hay mucha promoción... ...interna, pues creo que había... ...algún dato que presentó Regina... ...que, era, que es la Ministra de Recursos Humanos que en, en, en seis años hemos tenido como 26 promociones, no uh -huh. solo a nivel vertical, sino horizontal también, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos casos de éxito en la compañía con el director de finanzas, que ahora es director de finanzas, también apoyo también a Europa, directora de unidad de negocio de oncología, que estuvo como country manager también en Irlanda, bueno y ha vuelto aquí a España de nuevo. Entonces, bueno, hay mucha movilidad y sigue trabajando... En ese, ...en ese desarrollo del talento interno... ...no solo a nivel nacional, sino también internacional. Uh -huh. Fran, Paco. Eh, sí, eh, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, eh, más que rotación... ...nos hemos encontrado la dificultad de captar más talento... ...e incluso tenerlo de fuera, ¿no? Es decir, eh, nos hemos encontrado en esa circunstancia Yo la verdad es que llevo trabajando en ese sector... sector salud, 11 años... ...y el nivel eh, formativo, educativo y de talento... ...de la gente que trabaja en ese sector es altísimo. Entonces... Eso de alguna, de alguna forma también es un reto para nosotros, ¿no? Cómo somos capaces de atraer y retener todavía ese talento que está con nosotros trabajando. Uh -huh. yo, yo estaba reflexionando lo que ha dicho Juan Pedro acerca de la movilidad eh, y es, es cierto que, que en cuanto a movilidad se me plantean dos, dos eh, dudas o una moneda con dos caras. Por un lado, eh, se, de, se demuestra que España es un lugar atractivo para trabajar, porque con esto de poder de, de, de, trabajar de forma híbrida, sí que hemos recibido mucho talento de fuera. Uh -huh. Gente, no solo españoles que están expatriados, sino gente que quiere trabajar desde España. Clima, cultura, comida, llámalo X, pero gente que viene a trabajar aquí, lo cual estoy encantado. Pero también se nos entorpece un poquito más, si cabe, eh, el exportar talento. Antes nos costaba exportar talento, español me refiero, eh, y ahora quizás con estas nuevas formas de trabajar se nos pone un poquito más complicado, es más reto el exportar talento, con lo cual estaba pensando en esa derivada. Pero pero bueno, eh, es un reto. Juan Pedro. Sí, no, no, lo que decía Paco, Francisco, Paco, eh, también yo estaba reflexionando sobre ello. Nosotros, si me paso también en el mundo del deporte, donde también tengo es ese trabajo no que realizamos que realizó también hemos cedido no a, a, a empleados dentro de nuestra compañía a otras filiales para que se formen y luego vuelvan también no dentro de la propia compañía no a nivel, a nivel europeo que es es más son más que atraer a un mejor talento desde fuera que a nosotros no hemos atraído tanto desde fuera Sí que tenemos alguna persona que ha venido de europa de nuestra uh -huh. centro europea y Pero es más el ceder a ese empleado, a otra filial, para que se forme, desarrolle una serie de competencias Eso muy y, bueno, interesante. y vuelva con nosotros. Eh, vamos a hacer la pausa correspondiente a, a este programa. Eh, bueno, y con eh, María Cerezo, con Leticia Mesonero, desde la el, el área de Life Science Executive Manager... Y, de, y manager de Catenon eh, Vamos a charlar luego y poner en, encima de la mesa Algunos temas muy muy interesantes De este sector que lo estamos tratando en profundidad Desde el punto de vista de recursos humanos Farma en directo prácticamente hoy Con Catenon en el mundo de, de los recursos humanos Con Sandoz, con eh, eh, Dechi eh, Sankyo Y con eh, Curia Protagonistas eh, en esta mañana De, de personas empresas en Capital Radio Estamos en directo en Capital Radio, eh, lunes de personas y de empresas, de 12 a 1. Y es que es verdad, eh, el mundo de las personas con esto del eh, COVID-19 en los últimos 18 meses ha tomado y ha cogido un protagonismo especial, un protagonismo bien llevado para aprovechar lo que le digo muchas veces a los hombres y mujeres de, de recursos humanos, que es el gran momento, el gran momento ahora del mundo de... no es que no lo fuera antes, ¿no? Pero es que es el gran momento de aprendizaje de momentos vividos eh, en las organizaciones como, como nunca, reacciones con los líderes, eh, conversaciones directas con los mandos eh, más directos de la compañía. Yo creo que es la gran oportunidad y estamos analizando cómo está siendo eh, este talento, eh, este mundo de los recursos humanos en el sector farma. Eh, Eh, con protagonistas, con Catenon que nos acompañan en, eh, en directo Y con Juan Pedro Vegas eh, y Char Business Partner de Daichi eh, Sankio España También nos acompaña Fran de, Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos España y Portugal de Sandoz Y Paco González, director de Recursos Humanos en, en Curia eh, No sé si, si realmente de todo este momento que estamos viviendo en los últimos 18-19 meses ¿Qué es, en vuestra opinión, queridos amigos, a los tres? Os lo pregunto sin, sin orden porque se habla mucho de transformación digital, de, de nueva imagen de, de la industria, del, del mundo de los recursos humanos en específico en el sector. Pero si hay un aspecto de reto, ¿dónde lo pondríais? Eh, esta la suelo hacer al final del programa, ¿eh? pero la, la incorporo a, <risa> al principio para poder eh, debatir un poco entre entre nosotros y que en algo no estéis de acuerdo. ¿eh? Que seguro que, que, que en algo no hacer. estáis de acuerdo. <risa> eh, Juan Pedro. Seguramente para mí es un típico en eh, la transformación digital. Para mí la transformación digital todavía no queda un recorrido que, que seguir potenciando en todos los aspectos y en todos los departamentos, ¿no? eh, tanto en la relación con el cliente como en la relación con, o en el día a día también del, del propio empleado de la compañía. Uh -huh. Paco. Eh, sí, de una forma breve yo te diría que bueno, eh, la digitalización puede ser uno de los elementos uno de los retos otro es también reconstruir esos esos eh, puentes internos en la compañía no se ha roto mucho la comunicación interna se ha roto mucho las relaciones interpersonales y eso de alguna forma hay que reconstruirlo el tema de la digitalización yo creo que hemos dado un paso eh, monumental en eh, Nos hemos tirado sin paracaídas prácticamente durante la pandemia y dar un paso atrás ahora sería pues, difícil explicar, ¿no? Entonces va a ser un reto mantener y, y continuar. ¿no? Pues, eh, lo, lo peor del último es que lo tienes complicado porque han dicho dos de las buenas. Han dicho la digitalización que coincido 100%. El sector pharma es un sector que tradicionalmente no ha madurado a la misma velocidad que otros sectores eh, necesita un empujón tecnológico cada vez más incorporamos perfiles Eh, que para mí eran absolutamente desconocidos y tengo que reconocerlo arquitecto de datos ingenieros y demás que no estaban en nuestro en nuestro portfolio de perfiles de de compañía que, que llevan pues a optimizar desde la cadena de suministros hasta las previsiones financieras todo eso que antes es que era ciencia ficción eh, incorporando inteligencia artificial ahora mismo en las empresas por otro lado el tema cultural me parecía apasionante es, es la piedra capital, son los cimientos culturalmente hemos cambiado mucho y tenemos que seguir reforzando esa cultura de, de equipo, que a veces se pierde con las nuevas formas de trabajar. Y, y se me presenta complicado decirte un reto adicional esos dos, que son magníficos son retos. O sea, fuera de eso fue, es que más allá de la cultura de la compañía, que ya para mí es todo, eh, ya decir algo más es, es ir para abajo. Es un sector donde, le, lo decía Paco y tú, y yo hemos hablado muchas veces de esto, Fran, es la, la comunicación interna es un reto eh, importante eh, eh, a la hora de sobre todo viviendo el momento que hemos que hemos vivido no es que yo diga que sea un sector que antes estaba como más cerrado en sí mismo Eh, pero cierto Sí, yo, yo os iba a plantear un poco este reto, ¿no? poco, María, Leticia. Eh sí, esa parte eh, de la comunicación también externa, ¿no? Esa imagen eh, que las farmacéuticas dan, ¿no? eh, la evolución que han tenido, ¿no? No solo por, por el COVID, ¿no? Yo no, Esto sí que hemos visto una evolución muy muy favorable, ¿no? En estos en estos años eh, y la imagen ha sido cada vez más más positiva, ¿no? Y se ha dejado esa idea eh, pues que comentabais de un poco más hermetismo y cada uno a su aire, pero yo sí que lo considero también algo de reto, ¿no? Esas esa imagen que se da Eh, igual no tanto... Pues sí, al, al paciente principalmente, ¿no? Que, que se entienda qué hace la industria farmacéutica más allá de que finalmente veamos un producto que evidentemente es bueno para la salud. Pero, ¿qué, qué hay detrás de eso? Eh, y yo creo que esa eso sería un reto interesante, ¿no? Para, para, para la industria. ¿Qué opináis? No sé qué opináis. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que ha habido un paso adelante... Eh, durante bueno pues esta situación de COVID en la cual se ha hablado de muchas... Parece que ya ya se conocen las grandes, ¿no? Que ha estado Pfizer, Moderna, hay muchas más, ¿no? Pero parece que hemos sido el, el, el malo de la película. Siempre cuando posiblemente pues sí que habría que potenciar mucho el dar la información de todo lo que se invierte en investigación, ¿no? De todos los años que se invierte en investigación y que posiblemente en un estudio, en fase 3, se te cae un producto... Y lo has perdido todo, ¿no? Sí, sí. Y lo has perdido todo. Bueno, yo creo que, que ese ahí sí que habría que, que trabajarlo. Por otro lado, estaba pensando yo también, eh, según estabas hablando tú, María, hay para nosotros hay otro reto también que creo que cada vez nuestro sector va a ser mucho más científico y el incorporar a, a profesionales sanitarios a la industria farmacéutica también, que en las propias universidades se habla de que un médico con una especialidad X... ...tiene una puerta también abierta a la industria farmacéutica... ...y muchas veces se habla de, de vocación, ¿no?... ...del médico que, que trabaja por vocación... ...pero esa vocación también va orientada al cliente... ...dentro de la industria farmacéutica. No, eh, coincido plenamente... ...la reputación del sector pharma es, es clave... Eh, no, ...no creo que sea un error... y ...yo creo que sería una equivocación... ...querer ser Google, no no vamos a ser Google nunca... Para el, ...para el talento... ...y no debemos jugar esa liga... ...nuestro foco debe estar en el paciente... ...y debe estar en la administración pública... Eh, mostrando el valor que tiene el, el medicamento que se ofrece eh, el medicamento como decía juan pedro lleva muchos años de investigación mucho dinero invertido mucho talento invertido y al final está extendiendo la expectativa de vida de todas las personas eh, aparte de, de curando enfermedades y eso es lo que hay que ponen en valor eh, y yo creo que haciendo eso y poniendo el foco ahí es, es donde tendremos donde tendremos éxito por supuestísimo que, que hay que seguir haciendo labor de y sembrado en, en cuanto a reputación, porque se nos sigue viendo como los malos de la película, eh, pero bueno, ya la gente sabe decir Pfizer sin equivocarse o sea, que, que algo hemos ganado. Michelle Pfizer también está contenta, ¿eh? ya se ha incrementado también su Twitter bastante, con lo cual... No, pero es verdad, porque yo digo a veces, no, yo trabajo, ya Sandoz no lo digo porque ya me dicen que sí si trabajo donde los relojes, pero si yo digo Novartis, que Novartis es... O trasatlántico en el sector pharma me da igual que sea uno, dos o tres depende de, de, como la mires si sí, por facturación, por ventas por uh -huh. venta bruta, venta neta, da igual eh, y se te quedan mirando un rato así como diciendo, ¿y eso qué es? Eh, entonces, y dices, bueno, pues es a lo mejor una de las 20 mejores, mayores empresas del planeta, pues no lo conocen, entonces, y no pasa nada ¿eh? no no hasta ahí bien no nos volvamos locos Pero es verdad que cuando dices sector farmacéutico, te fruncen el ceño y luego, hombre, mm. hay que decir que, que se cura el cáncer muchas veces eh, y, uh -huh. se, y se palían los efectos. Ahora bien, medicamentos con terapia génica, es decir, eso es una barbaridad. En San Donce ofrecemos medicamentos eh, de forma, medicamentos súper avanzados de una forma súper asequible para los pacientes. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor. Y tenemos que ser capaces de recursos humanos internamente, la parte que decía Fran, de comunicación interna. Uh -huh. eh, sí, la verdad es que eh, me lo dejan, francamente, complicado un <risa> poco más que añadir, ¿no? Reputación y si sí, quizás un poco más de visibilidad. Eh, nosotros eh, somos una empresa, como decía, eh, manufacturera fundamentalmente, nos dedicamos a fabricar APIs y hemos estado en muchos periódicos con la famosa dexametasona, pues uh -huh. eh, un corticoide una API que, que curaba y coe. Eh. Que, en fin, impactaba muy muy positivamente en pacientes por COVID eh, ya serios, o sea, tienen una patología bastante grave. Bueno, pues eh, también va un poco por barrios, es decir, nosotros en nuestra compañía no estamos por esa comunicación externa, también entendemos que el entorno es muy regulado y por tanto pues tampoco puedes hacer todo lo que quieres, ¿no? Como decía mi compañero, no somos Google ni nunca lo vamos a ser. Entonces, el tema de la comunicación es compleja. Y yo creo que nosotros, por lo menos, y, y entiendo que es forma parte del sector, la comunicación interna es algo que también tenemos que seguir desarrollando. Uh -huh. Leticia, desde Catenón, ¿alguna cuestión más que quiera plantear en la mesa? Pues eh, yo justo iba a enlazar un poco lo que ha dicho ahora mismo Paco de la comunicación interna, ¿no? Hablamos de la parte externa, de la imagen de marca, de, de la regularización, ¿no?, de, de todo esto. Eh, pero también de cara hacia adentro, a mí sí que me gustaría que desde vuestros puntos de, de vista no y desde vuestras experiencia en, en estos años y sobre todo en estos dos últimos años ¿no? con, con todo lo que hemos pasado y, y, y nos queda todavía eh, ¿cómo se trabaja a nivel interno desde recursos humanos con, con los equipos con las personas ¿no? que al final yo creo que, que, que prácticamente o, o al 100% son el motor ¿no? de, de, cada, de cada una de las compañías y que sin eso no, no no podríamos eh, hacer prácticamente nada no eh, ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué demanda lo que es eh, el, el trabajador interno? Eh, ¿El plan de carrera? Eh, ¿Cómo se han visto afectados? ¿Qué han necesitado? no ¿Y qué habéis podido eh, trabajar? Eh, ¿Y, y, y qué vais a poder trabajar? ¿Cómo, cómo habéis estado aquí? Hay, hay tema en esa pregunta ¿eh? Si sí, <risa> sí. sí, nos centramos en estos dos años Tan difíciles, año y pico Que hemos que estamos viviendo La cercanía, ¿no? la, la persona la persona, nosotros somos recursos humanos Entonces tenemos que estar cerca de la persona Desde Daichi Sankyo yo creo somos una compañía muy orientada a la persona eh, Yo en todos mis procesos de selección cuando hablo de Daichi Sankyo Siempre digo somos una pequeña gran familia Que va creciendo poco a poco, ya tenemos nuestros sobrinos, nuestros tíos tal Pero <risa> pero es así, es la cercanía al empleado y de escucharle Sobre todo escuchar a la persona Escuchar mucho a la persona y, bueno, pues sí que hay algún aspectos de su propio desarrollo que, que están muy interesados, que tienes esas valoraciones, autoevaluaciones, esas conversaciones con el con el manager, con el director, y que tienen que ser continuas, que no sea una vez o dos al año, sino que sean continuas y que nosotros tengamos la puerta abierta poder hablar con los managers, con los directores y con los propios empleados para trabajar ese aspecto, ese aspecto profesional de su desarrollo, pero también los aspectos personales que podamos ayudarles. Uh -huh. Sí, a ver, ha sido un reto importantísimo este último año y medio en materia de comunicación Y, y además, eh, al menos la sensación que he tenido yo, todo el mundo nos miraba a nosotros, a recursos humanos ¿Qué hacemos ahora? Qué, ¿Qué comunicamos? ¿Y qué vamos uh -huh. a decir? Pues eh, nos tienes que echar una mano, Paco, ¿cómo lo montamos? No? Y han sido eh, un año muy medio y medio muy complicado y lo que la gente nos ha estado pidiendo ha sido transparencia qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿no? Y luego, en relación con todo el tema de desarrollo de personas, eh, es un poco más de lo mismo. decir, la gente quiere entender cuál es su plan de carrera, quiere entender qué vamos a hacer como compañía para ayudarles y los managers eh, pues, estar al lado de ellos. Y es que no, no hay otra. Eh, creo que está no dirá que está todo inventado, pero los básicos están muy claros no coincido 100% es eh, es escuchar muchas veces más que hablar que, que es complicado hacerlo, ¿eh? es de fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Eh, y eso desde recursos humanos muchas veces aunque queremos estar cerca de las personas, nuestros recursos son limitados, nuestro ancho de banda es limitado. Nosotros trabajamos mucho con los managers, mucho con los responsables de personas para asegurarnos que el menos mensajes claves llegan bien. Eh, ahora en este en esta época los empleados demandaban por un lado como ha dicho Paco eh transparencia y por otro lado certezas eh, querían saber qué es lo que iba a pasar qué, dónde íbamos a ir qué, qué, qué iban a necesitar dentro de seis meses eh, dónde va a estar la compañía y eso es lo que hemos intentado darle estamos muy en contacto como decimos no reinventamos la rueda eh, tenemos reuniones con ellos tenemos encuestas tenemos los los meetings globales de compañía eh, los managers eh, a través de los managers pueden escalar cualquier tipo de opción y además recursos humanos intentamos estar cerca de la persona más que del empleado uh -huh. por cierto eh, imaginaos es una persona que lleva algún tiempo en algún en algún sector ¿no? eh, digo en alguna compañía de vuestro sector eh, que no es eh, ni mucho menos eh, de chi Sanqueo eh, sí. que no es eh, curia que no es grupo novartis de sandoz Pero que quiere cambiarse eh, de compañía que quiere rotar que hay muchas pensando y algunas que nos, nos están escuchando en estos en estos momentos eh, no quiero que quenaris ni contemos la oferta de valor eh, de, de, del empleado ahora pero pero sí cuál es eh, el gran el gran fuerte por el que se está cambiando las personas por el que están rotando con eh, compañías marcas momentos eh, dificultades relación con los jefes ¿Cómo como lo veis esto Yo en mi caso lo que estoy viendo mucho es proyecto, proyecto, proyecto Muy proyecto, interesante proyecto. eso, Juan Pedro. Y, y, y persona también, y te preguntan mucho por el desarrollo que puede tener la compañía, sobre todo porque, bueno, pues aquí nosotros en España actualmente somos en torno a 175 empleados, parece que no es una compañía como las grandes, ¿no? A lo mejor Novartis, Pfizer, todo lo que se, todas las que se están hablando ahora, pero sí que se trabaja mucho la persona, ¿no? Pero yo creo sobre todo lo que nos está llegando mucho es por proyecto, por proyectos de desarrollo que ten, que tenemos en la propia compañía. Coincido, uh -huh. coincido. A mí las Claramente personas de que, que dejan ahora mismo la compañía es eh, reto profesional, básicamente. Eh, necesitan más velocidad de la que somos capaces de darles. Y no siempre es sencillo, aunque tengamos eh, sándoos, no somos tantos, pero sí tenemos detrás a nuestro primo hermano, que es Novartis, y aún así no somos capaces muchas veces de avanzar al ritmo que los empleados quieren. Entonces, eh, lo, los retos profesionales llegan cuando llegan, la gente tiene esa necesidad, y si salen de la compañía es por reto profesional, básicamente. Uh -huh. Sí, y, y también concluye? yo detecto conciliación y Sí. ¿Y qué vamos a hacer con los empleados? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿no? Eh, hace unos años era que yo diga, pues, cuido usted, ¿no? Yo le voy a dar un trabajo, <risa> le voy a dar un salario, ¿no? Bueno, no, ahora tenemos también esa obligación de velar, no solamente por la salud física y, y laboral, o la seguridad y salud laboral, quiere decir, eh, sino por el algo más, ¿no? María sí, Leticia. yo estaba, coincido María. plenamente, lo iba lo iba a apuntar, ¿no? Que, que nosotras, eh, con, con toda la cantidad de entrevistas que, que hacemos, ¿no? Precisamente, pues cuando alguien está planteándose un cambio profesional, ¿no? Y, y, y, y nosotros, pues le podemos entrevistar y aconsejar y ayudar. Y en el 99% de los casos eh, de, de, tenemos dos, dos situaciones, ¿no? Una, proyecto. Eh, oye, pues buscan un, un, un proyecto retador, en empresas farmacéuticas se valora mucho la cartera de productos eh, que vas a tener dónde vas a invertir y demás ¿no? y esos ensayos que probablemente se están haciendo ¿no? y por otro lado toda esa parte de pues lo que lo que venimos llamando como salario emocional, ¿no? Y entrevistas a, a, a mucha gente que te dice, pues pues yo sí que valoro eh, poder conciliar, pues mira, igual en estos años no he tenido ese desarrollo, pero eh, pues pues han entendido mi situación personal y familiar y he tenido Margen de, de movimiento en, en horarios y demás, ¿no? Y, y parece como que incluso nuestro sector, yo creo que, es, que en ese sentido ha sido bastante avanzado, pero sigue siendo uno de las claves que nos dicen eh, la mayoría de candidatos a la hora de plantearse cambios, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? No, totalmente de acuerdo, de hecho en nuestra última encuesta de empleados Ese fue uno de los elementos más eh, diferenciadores eh, El salario siempre lo es, evidentemente Más en entornos productivos, pero el, el, ese salario emocional ese el, Si la tengo un problema, ¿cómo la empresa me puede sí. ayudar? Eh, siempre está encima de la mesa uh -huh. eh, Ahora relación con el COVID, lo que nos plantean es la dificultad de desconexión digital Es decir, están trabajando muchas veces en híbrido Pero como todo el mundo trabaja en híbrido, te llegan mensajes, te llegan correos, te llegan eh, situaciones a las a horas que no son horas del trabajo, porque la claro. gente se está acostumbrando a trabajar cuando quiere, desde donde quiere. Y hay que es verdad que estamos empezando y que hay que coger tracción, pero quizás ahí sí que tenemos también otro reto. Uh -huh. eh, Leticia, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy vamos, totalmente sí. de acuerdo con, con lo que decís. Incluso eh, nosotras desde nuestro, nuestro punto de vista y desde la experiencia, es cierto, que antes se mira a lo mejor un poquito más pues esa parte más salarial no más eh, una, una, un incremento de un fijo el variable demás, pero está ese variable emocional de, de conciliación de calidad de vida y sobre todo el sentirse apoyado por la empresa sea cual sea en, en lo que en lo que pueda necesitar ¿no? eh, lo que es el, el trabajador porque independientemente de cada una de las situaciones Eh, esa motivación de cambio va por proyecto y decir, oye, necesito alguien que, que me respalde eh, y, y que esté ahí cuando lo vaya a necesitar, ¿no? Y, y eso es fundamental. Es la experiencia de Catenon, hoy presente también en este programa, eh, con destacados directores de, de Recursos Humanos y en la recta final yo os quería... Bueno, abrir un poco el, el espectro de, de los temas porque eh, sois equipos eh, de, de recursos de recursos humanos en plena en plena ebullición y evolución en estos eh, en estos momentos. ¿Cómo ha cambiado? Lo digo siempre, ¿cómo ha cambiado la, la función? Desde luego, Juan Pedro, desde la última entrevista que te hice sí, a ti, sí, muchísimo, ¿eh? Bastante, bastante. Muchísimo, pero ¿cómo cómo ha cambiado la función y cómo está cambiando Y si me permitís, eh, y vosotros opináis, eh, no es que lo diga yo, por muchos años que llevemos en entrevistando a, a directores de recursos humanos, pero yo os veo en el mejor de los momentos, eh, eh, a todos, eh, independientemente de las dificultades internas que cada uno eh, pueda tener en cualquier momento, pero en el mejor momento para, entre comillas, vender con coherencia el rol que estáis que estáis desarrollando. No digo que seáis directores de comunicación porque hay directores de comunicación en la organización, pero os habéis convertido muy en portavoces de, de las personas, ¿no? Claro. Y eso eso yo creo que genera un valor, no sé qué opináis. Pues, pues coincido contigo. Hemos hablado eh? alguna vez, Frank, sí, yo, yo que qué. yo me con, me autoconsidero de la vieja escuela de recursos humanos, es decir, de estar cerca de los empleados, eh, escucharles, tomarme café con ellos, eh, ver qué necesitan y, y luego a partir de ahí ya definimos la estrategia. Pero es verdad que estamos cambiando un mundo de Big Data, el Big Data también nos llega a nosotros a la gente de recursos humanos, de análisis de datos, de, muchas veces de datos fríos. Y también estamos en un mundo de imagen, en el que hay que saber no venderse, pero sí presentarse. Y eso significa hacer comunicación interna, hacer marketing interno desde la función de recursos humanos. Entonces, estamos yo me considero esa generación que ha vivido la parte analógica de recursos humanos y está en la, entrando en la parte digital de recursos humanos y la parte marketing de recursos humanos que antes se obviaba completamente nuestra función. Con lo cual, sí, coincido contigo, yo estoy encantado. O sea, he, he visto todos los mundos y los estoy viendo. O sea, qué feliz. <risa> Sí, totalmente de acuerdo. Al final, eh, lo que buscábamos, eh, y siempre soy en el sector, en recursos humanos, ¿no? Queremos ser un partner estratégico del negocio y de estar juntos. La oportunidad la tenemos ahora. O la cogemos o la dejamos pasar. Mm -hmm. y, y yo, por mi parte, lo que tú decías, eh, Paco, de hace muchos años también estaba el rol de ese de, del nombre de departamento de personal, ¿no? Que luego ya fue mm -hmm. rolando a recursos humanos. Y tenemos que seguir pensando en esa palabra humanos que somos personas y hay una persona ahí, ¿no? he trabajado con personas y hay que seguir trabajando en ello. ¿Cambios? muchos Me venía a mirar a la cabeza al well ahora, ¿no? Sí. También el bienestar emocional bienestar. y uh -huh. de salud del propio empleado para poder cuidar a la persona, no solo durante su día a día, mientras que está con nosotros, trabajando con, mano a mano con nosotros, sino más allá, ¿no? Pero ya te digo, el foco puesto en la persona y sobre todo por la palabra esa de humanos. María Leticia en la recta final del programa, algo que queráis eh, añadir, reflexionar, poner en, en valor puesto al aire al área que domináis vosotros que es el área farma y, y otras muchas de, de sectores, cien, ciencias, por decirlo sí, así. Sí. Bueno, lo, lo primero deciros un poco lo que tú decías, ¿no? que, que al final eh, la evolución de, de las personas de que estáis en recursos humanos ¿no? eh, ha sido muy positiva ¿no? y eso también lo observamos nosotras no en la comunicación que mantenemos con, con vosotros como personas cómo estáis metidos en los negocios, ¿no?, cosa que hace que, eh, bueno, pues los procesos de selección que nosotras gestionamos eh, eh, con vosotros, que sois ser nuestro interlocutor, pues sean, sean más fáciles, ¿no?, y yo creo que vuestra imagen también ha ido evolucionando, pues, de manera positiva, ¿no?, igual que hablábamos de, del sector, también, también ha evolucionado, ¿no?, Eh, y bueno, pues pues pues eso a nosotras en nuestro trabajo nos facilita bastante los procesos que, que trabajamos con, con vosotros, ¿no? Yo, yo recuerdo un poco cuando empezábamos que casi hablabas con alguien de Recursos Humanos que te pasaba una descripción de, de, de un perfil que se la habían pasado prácticamente y que es que casi no podías mantener una una conversación, ¿no? Y entonces, ¿Hay mucho bueno, movimiento, María, ahora en el, en, el, en el sector? ¿María, Leticia? Sí. Uh -huh la verdad que sobre todo en los últimos meses hemos pégate, visto, pégate el micro. hemos visto sí, sí. una reactivación eh, sobre todo en, diríamos en los 23 últimos meses y que está viendo un incremento ¿no? porque al final también es cierto que nos acercamos a, al último trimestre de, de año donde hay que cerrar muchas cosas donde hay que ir pensando también ya no solo en, en 2021, sino en los próximos eh, dos, tres años, donde al final bueno pues hay que hablar de, de mucha estrategia, de mucha contratación, de mucho proyecto también de, de recursos humanos, ¿no? que va más allá también a veces de, de la propia selección y, y que para nosotras es clave ¿no? eh, desde nuestro punto de vista y de no, nuestro tipo y modelo de, de compañía, ¿no? el, el tener esa interlocución y el que seáis un nexo de unión, porque a la hora de contratar, a la hora de hablar, Eh, luego de, de, de los procesos, ¿no? Es importante tener toda la información, y ya no solo del puesto, sino de la empresa, eh, de, de los valores, ¿no? De la misión uh -huh. y de la visión del mismo, porque eso va a hacer que, que podamos conseguir eh, el éxito y, y, y que podamos, pues efectivamente, al trabajar con, con personas... Que, que, que se busque lo mejor ¿no? para Juan, todos Juan Pedro me, ¿no? me, me, me mira y me quiere decir no, algo, algo rápido ¿Sí? únicamente que sí. tenía razón María también que una cosa muy importante es estar en negocio de estar ahí para ver qué necesidad tiene el cliente, no el cliente solo el médico sino también el paciente ¿no? ¿Sí? y que nosotros conozcamos la realidad del, del mercado, del propio negocio Para poder trabajar muy bien Los procesos de elección y el desarrollo De las personas de la compañía Sector Pharma, protagonista, como siempre sabéis Acabamos con un tono musical Es un sector para dejarse la piel de Como dice muy bien Pablo Mora En esta canción preciosa para acabar Hacía frío Y restos de olor a café Y en el oído Silencio con la hora de tiro me salto la cama y me parto la falda y caer bueno pues eh, tonos musicales para la alegría de este lunes que también nos viene muy bien ¿eh? en el mundo de las personas tiene que haber alegría gracias también a Catenon por estar en este programa gracias maría leticia un placer estar con vosotras gracias gracias, gracias. Y Juan Pedro Vegas, me vamos, que, que no pase tanto tiempo. Desde la última vez que nos vimos, gracias a Lichard Business partner de Daichi y y a todo el equipo de Recursos Humanos de tu compañía. Gracias. Gracias. Paul. Paco González, desde Curia, muchísimas gracias también. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. ¿eh? Ha sido un placer, muchas gracias. Muy gracias. Bien. Mi querido Fran Francisco de la Calle, director de España y Portugal de Recursos Humanos de Sandoz, del Grupo Novartis, como siempre, eh, pues nos vemos a los tres, nos vemos en la próxima gala de Recursos Humanos, que Eso ya está a la vuelta a es, la esquina. Deseando estoy, como siempre, un gustazo. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Sandoz.